Eh, en principio como preguntarte eh, cómo ves digo, como contexto, cómo ves el desarrollo de la política de medios eh, después de lo que fue la ley de medios. Eh, digo, ¿Cuáles son las políticas más importantes que, que viene desarrollando el Estado o desde el AFCA eh, en materia de comunicación? Preguntarte por eso, digamos. ¿cómo ves la situación de los medios? La argentinos? aplicación de la Ley de Medios, de alguna manera, lo que hace es promover una serie de políticas de Estado vinculadas con la reglamentación de la ley, que implica la desarticulación de viejos entramados eh, corporativos mediáticos y, por otro lado, la multiplicación de voces, no entendida como un eslogan o como un lugar común, sino con, entendida como la idea de multiplicar los polos de comunicación en todo el país. Es decir, regionalizar atento a las posibilidades que tiene cada una de las... La asistencia de comunicación en todo el país Y hacer de cada lugar Un polo comunicativo distinto Esto eh, reconcilia la idea de las modalidades de recepción uh -huh. Y de alguna manera te pone En, en, en términos de teoría de comunicación en, en la vanguardia de un paradigma nuevo Que es pensar No sé si en términos de conectividad y de red en Un nuevo modelo de usuario Pero sino en un usuario que es protagonista de, de, Del trazo grueso del relato de su propia realidad Bien. Esto... Eh, a ver, insisto que, que es un entramado, un mosaico mucho más grueso Que la idea original eh, con la que se ha estigmatizado la ley de Servicio de comunicación audiovisual eh, Es una ley que atenta, a ver, contra una modalidad concreta de, de corporaciones mediáticas pero que, no, pero que esta idea de desarticulación de esas corporaciones mediáticas Está vinculada con el pasado más nefasto de este país Con lo cual, eso es el punto de partida para entender que el objetivo final de la ley es la multiplicación de voces pensando en demandas concretas de un nuevo prototipo de Estado y que para dar ese paso final es necesario el paso inicial de la adecuación de los grandes grupos mediáticos. ¿Y cómo pensás el, en este contexto? ¿La interactividad? Eh, o, ¿O cuáles te parecen que son de acá hacia, hacia adelante o, o los que se ya vienen implementando las políticas centrales eh, con este objetivo de, de horizonte, digamos, de la democratización de las voces y la pluralidad, eh, con, ¿cuál es, ¿cuáles son los objetivos hoy, eh, tanto del, del AFCA en particular, como Autoridad de Aplicación, pero del Estado en general? Yo creo que la, el desarrollo en la Argentina de la idea de interactividad en comunicaciones es relativamente precario, eh, no tanto, voy a hacer referencias un ratito al modelo americano y ...y como las demandas del mercado han dejado fuera la idea de interactividad... ...en Argentina, por suerte, hace rato que el mercado ha dejado de regular las políticas de Estado... ...no obstante esto, no hay aún un desarrollo, la idea de usuario que permita pensar en un esquema de interactividad complejo... ...porque el atraso en las políticas de comunicación y en la legislación pertinente a las políticas de comunicación... ...ha dejado un modelo de emisor y un modelo de, de usuario... ...que atrasa 40 años respecto al contexto mundial. Aún hoy, digo, aún en el uso de nuevas tecnologías... ¿A qué te referís? La distribución de las nuevas tecnologías se sigue dando bajo modalidades más bien clásicas... ...y los nichos de mercado y la circulación de la información se da bajo estructuras más bien clásicas. Todo lo que se ha hecho desde el Estado durante los últimos años... ...ha servido para paliar un poco esta, esta desigualdad que existe entre las estructuras de emisión y las estructuras de recepción, pero todavía no al punto de considerar al usuario de medios de comunicación como un actor protagónico en la construcción de mensajes. Por eso es que probablemente la idea de interactividad sea embrionaria, más allá de que en el plano de lo teórico el desarrollo es muy grande. Me hacía referencia a la Universidad de 3 de Febrero, la Universidad de San Martín tiene algo parecido también, la Universidad de Córdoba, en Paraná están trabajando también en su laboratorio, pero digo... Es un paradigma impulsado por los teóricos, pero todavía no está, eh, en términos de público, amparada esa, esa demanda como para volverla masiva. Sí. Insisto que hay... Recién hoy estamos nosotros equilibrando un paradigma vinculado con la idea de que hay intencionalidad en la emisión de la información y de que el Estado no es una corporación... Y que tanto Estado como medios de comunicación persiguen sus propios intereses a la hora de estructurar un mensaje. Pensá que nosotros recién estamos arribando a aceptar esa idea como un paradigma. Que eso eh, está en la punta de cualquier análisis discursivo. De ahí a la interactividad hay un siglo. Nosotros cuando empezó el proceso del kirchnerismo todavía seguíamos bajo una construcción política donde... Lo institucional se supeditaba a lo mediático y esto hacía que teóricos aún muy reputados Sostenían que todo lo que provenía de parte del Estado era parte de una corporación Y todo lo que provenía de parte de los sectores privados en materia de comunicación Estaba bajo la égida del lo, de lo objetivo y de lo independiente Después de seis o siete años la discusión de los medios se instaló en todos lados Y aún el más desinformado de todos pasó a decir bueno ...están persiguiendo sus intereses... ...sea lo que sea... Eh, ...están persiguiendo sus intereses... ...y después sí empezar a discutir... ...cuáles son los intereses... ...y los derechos del Estado... ...y cuáles los de la empresa... ...hoy recién estamos... Eh, ...desarrollando ese paradigma... ...en materia teórica... ...con lo cual... digo ...de ahí a pensar en un usuario independiente... ...que pueda construir las, pro las propias características... ...del consumo informativo... Eh, ...va a pasar un tiempo... ...más allá de... ...insisto que hay políticas de Estado... ...desarrolladas en este sentido... ...y digamos... Creo que el desarrollo de, de la TDA, de alguna manera, es un desarrollo de avanzada del que nosotros vamos a poder dar cuenta en 10 años. ¿sí? ¿Por y, qué? y entender el impacto, diez porque diez de alguna manera hoy todavía algunos sectores, incluso algunos sectores muy progresistas en materia ideológica, eh, sostienen la idea, aún tácitamente, digamos, no lo hacen explícito, de que la TDA es para competir con los cables. Digo, ...no entienden que dentro de la TDA ...existe la posibilidad de la circulación de un tipo de contenidos... ...que no, que no responden al imperio del mercado... ...y si no sino al imperio del interés general... ...y que esa modalidad de circulación de información... Eh, ...brinda la posibilidad a algunos lugares... De ...donde el cable no, no atiende como nicho de mercado... ...a poder acceder a contenido de primera categoría... ...entonces aún nosotros reproducimos los vicios del sistema... ...pensando en que el desarrollo o no de la TDA está sujeta a la posibilidad o no de competir con, con los mercados de cable. Entonces, digo, hay mucho por trabajar en materia teórica aún y me parece que cualquier regulación es posterior a al entramado teórico del cual todavía no hemos nosotros dado cuenta, al menos como institución AFCA. ¿Existe alguna mesa de negociación con los privados en función del desarrollo? Porque el, la, la primera perspectiva es, vos tenés eh, un desarrollo fuerte a nivel Estado a nivel no tanto universidades, las universidades todavía no han logrado generar un modelo que funcione más allá de ciertas experiencias como Córdoba, que están impulsando después, por ejemplo, que el caso de UBA es incipiente por lo menos. Eh, pero sí, desde el, los ministerios desde educación, desde cultura todos tienen como o proyectos o ya efectivamente hace tiempo y vienen desarrollando políticas en materia de producción de contenido en, en materia de, bueno, el talvacua, eh, los canales en sí eh, con la dificultad del tercer sector de que todavía está medio rengo para avanzar eh, un poco la mirada sobre eso y además eh, la pregunta es ¿existe mesa de negociación con los privados para que eh, ocupen efectivamente su, su porcentaje porque por fuera de la pelea con Clarín, que es más una pelea política sí, bien, eh, no creo que haya mesa de negociación de ningún tipo eh, si sí hay otros canales que quizá quieren invertir o, o... que son grandes, pero también un poco más chicos, pero quieren invertir y que es un posible canal donde también avanza la cosa, ¿no? Existen mesas de negociaciones que se han desarrollado en, en varios planos en, vinculados todos con la aplicación de la ley que a nosotros nos, nos ha permitido también interiorizarnos en los intereses del sector y entender que los intereses del sector muchas veces son compatibles con una regulación del estilo que plantea nuestra ley. Uh -huh. eh, hay muchísima buena voluntad en, en este marco y aunque cuesta digo en términos de empresa que, que el sector privado tome registro de la comunicación como un bien público y de la comunicación como un servicio. No obstante, también está muy clara la voluntad del Estado de pensar la comunicación en ese terreno, con lo cual la mesa de negociación a la que vos remitís o la mesa de colaboración mutua es casi forzada. Tiene, existe, no hay manera de escaparse de esa instancia de negociación, con lo cual eso transforma eh, cualquier reunión en una, en una reunión de avance, una reunión con buenas intenciones. Claro. No, porque forzosamente sabemos que tenemos que desarrollar un modelo de comunicación en el que la ley se va a aplicar inexorablemente. Y que esta ley plantea, como bien lo decís vos, Más allá de, que, de la secuela que esta ley puede dejar Que es una, una discusión muy fuerte con el grupo hegemónico más importante que tiene el país en materia de comunicación Eso es un tema menor para nosotros Pero la ley en su espíritu remite a un tipo de aplicación En donde el sector privado tiene que ceder no solo al porcentaje que establece la ley de un tercio Sino además contemplando la naturaleza de otro tipo de actores y de otro tipo de mensajes Eso obliga a una mesa de negociación ampliada Y que, y que la verdad se está desarrollando con muy buenas intenciones ¿Cómo ven? El, ¿Hay algún tipo de articulación con el desarrollo de otros países en materia política, en materia de desarrollo tecnológico? Eh, ¿Cómo están, laburan con algunos países más que otros? Nosotros como AFCA no, digamos, nosotros hemos en, la, en el entramado que significó la redacción de la ley, se ha recogido la experiencia eh, en términos de legislación comparada para poder dar cuenta de una ley que se ha o que esté al menos a la altura de la discusión universal respecto de, de medios de comunicación pero después por el, la naturaleza misma del organismo no, no requiere tanto de experiencia con, eh, con tecnologías comparadas del resto de los lugares del mundo más allá de algunos puntos eh, a ver, muy precisos, por ejemplo regulación del espectro, eh, software de fiscalización digamos, hay lugares sobre los que el organismo trabaja que estamos nosotros tratando de actualizar nuestra tecnología en función de poder abastecer la demanda de la ley con, con tecnología que, que viene de otros lugares del mundo. En estos dos puntos particulares te digo, regulación del espectro y, y modalidad de fiscalización. Está bien. Eh, bueno, digo, estamos, digo, no te quiero aburrir. No, con... todo tranquilo. Necesito. No, no, yo para no... Digo la tampoco si nos vamos mucho porque nos pasa que entrevistamos a mucha gente y de repente tienen mucho por ejemplo Fiorito o cada uno tiene su concepto de, de, de interactividad en función de del organismo claro de, de lo que están viendo de, de lo más clásico relación medio con redes sociales no que también tiene que ver con un proceso que se está dando a nivel mundial y, y también en la Argentina de convergencia donde La, la forma de expresión, la forma de interactuar tiene mucho que ver con la, la forma que se van habituando, ¿no? El Facebook, Exacto. el Twitter. Pero nosotros, a ver, yo, pero, esto independientemente de, de que nos toque encontrarnos ahí como adentro del AFCA, pero digo, y el riesgo de no tener una regulación precisa en materia de interactividad o de, no, o de no hacer un desarrollo ideológico de lo que significa la interactividad tiene que ver con que podés Terminar reproduciendo en lógicas atomizadas lo mismo que los medios de comunicación reproducen en lógicas masivas. Creo que por eso es, es importante la intervención del Estado, porque da cuenta la intervención del Estado de otro modelo de identidad eh, mucho más inclusivo y mucho más solidaria que lo que prevé la participación de un sujeto en redes sociales. Digo, la, las redes sociales son yoicas por naturaleza, y, y la emisión es yoica por naturaleza, de manera tal que... Eh, es la exégesis de lo privado atomizado por millones de sujetos si vos no tenés eh, en materia de Estado una regulación precisa de lo que significa esta interactividad pero para poder intervenir en eso tenés que intervenir en términos más ideológicos que tecnológicos, es decir, tenés que trabajar sobre una nueva noción de identidad que permita pensar que el sujeto en la red también es un sujeto incluido en un modelo social más amplio claro. o en un marco social más amplio ¿Y cuál es la perspectiva de la FCA en eso? No, de la FCA no la sé yo esta que tengo, ah, ahí, la mía en particular pero... Sí, nosotros hemos visto que algunas sociedades que han avanzado sobre el tema de la interactividad lo han hecho en favor de la ideología, pero en contra de su propia identidad. Es decir, han, han puesto como, como patrón de identidad el factor tecnológico. Es decir, han logrado hacer de, de una cuestión metodológica una, una cuestión conceptual o ontológica. Digo. La epistemología transformada en el concepto. Yo no sé, todavía, digo, nosotros estamos en una etapa muy previa. Muy muy previa, aun cuando el desarrollo de las redes sociales en Argentina es altísimo. Pero claro. digo, los medios eh, todavía no han dado cuenta de este modelo. La televisión argentina, por ejemplo, sigue siendo muy clásica eh, como un modelo visual, o un modelo audiovisual. No obstante, te insisto en esto, que hay que ver si, si los canales de participación social y la reivindicación de la identidad que se ha dado en varios planos en los últimos años puede tener alguna Algún tipo de analogía en el uso de las redes sociales Y, y si esto a su vez asemella o, o provoca algún tipo de cambio En la pandemia no nosotros consumimos ¿Cómo te imaginas el sistema de medios de acá a cinco años? En realidad lo que pasa es que ahí tenés el problema De que, de, bueno la imaginación siempre es una cuestión de deseo Pero digo, eh, te, me lo imagino descompuesto En el mejor sentido posible Esto es un sistema multiplicado A partir de la posibilidad de, de otorgar Nuevas voces pero nuevas voces amparadas en, en realidades regionales complejas y desarrolladas. Esto es, es probable que, no, que mucha de la, mucho de lo que se ha mejorado en la realidad argentina todavía no haya llegado a un punto de no retorno. De alguna manera nosotros estamos viviendo en esta etapa la consolidación de un proceso político que va a dejar realidades que, va, que cuando las volvamos a leer en cinco años nos va a dar impresión de que lo que estamos hablando hoy está atrasado. Cuando nosotros vemos mejorías expuestas en varios campos, eh, si logramos verlas en concreto hoy nos da la impresión de que se ha avanzado mucho. Pero si logramos un esfuerzo mayor que es verlas en perspectiva, vamos a ver que estamos en tránsito hacia un montón de cuestiones. Creo que los medios de comunicación también operan en este sentido porque aún en el esquema de la multiplicación de voces del, del cual dábamos cuenta, no hay todavía una conciencia de ejercer el medio de comunicación desde otra perspectiva que no sea eh, la perspectiva del privado. Aún en las organizaciones del tercer sector eh, todavía se entiende que armar un medio de comunicación responde a una metodología clásica de pautado y de, uh -huh. de área de influencia y de capacidad de, de inserción en el mercado de los oyentes. Creo que en eso todavía sí estamos en tránsito. Nosotros imaginamos... Obviamente lo, los grandes medios o los grandes grupos mediáticos adecuados a la ley, pero además entendemos que en cinco años eh, el sentido de la ley tiene que tener plena vigencia en cuanto a los medios de comunicación eh, deberían ya a esa altura haber interpretado de qué se trataba esta idea de que eh, si vos tenés un cable en una localidad no podés tener un canal de aire, por ejemplo, en la misma localidad, o qué significa que vos no puedas tener más de X cantidad de radios en, un, en una provincia, o que. Me parece que eso que hoy. Eh, todavía está instalado en términos masivos como una, como una cuestión coercitiva en, al, en cinco años puede estar desarrollado como una nueva identidad mediática mucho más compleja, mucho más diversa y que dé cuenta de una realidad eh, más amplia, más ancha que la, que, que la Argentina que tenemos hoy.